A zona cero Certolia like oh, no Zona Cero con Joseph Gijarro, muy buenas Joseph, ¿qué tal? Hola Buenas noches, buenas noches, ahora sí, sí, te oímos Ahora, ahora sí <risa> Hello Aquí estamos ¿Dónde?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 El, el que tú la conoces, no, no, La conoce a no, no, no. alguien Jolines.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 Es una definición que se da, ¿no? Pero sí, sí. esa isla no sabemos si, si es esta o no. Graciosa, sí. Oye, ¿y cómo se llaman los que viven en Graciosa? Graciosos. <risa> Simpáticos. <risa> sí. Bueno, no voy a seguir por ahí. Eh, vamos a saludar también a Juan Juanjo Sarchezoro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, muy bien. Una, una semana más, bueno, para algunos un año más, ¿no? Bueno, sí, tú estás soy... en sí, sí, sí, es verdad, tienes razón. O sea, tú, pero estás lo llevamos muy bien. En fase 1. ¿eh? Hombre, si no, yo os felicito, os felicito porque ya estáis cada vez más cerca de la senectud. Siempre muy <risa> <estaría> agradable. <risa> vale, muy bien. <risa> pero, pero, so, pero somos muy graciosos, muy graciosos. Por supuesto, por supuesto. <risa> Oye, Juanjo, coméntanos esta noticia y esta información. Estos días se, se ha sabido como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 Por, por si tú ves una foto que sea enfocada, ¿eh? Sí. Ya... Me he Qué dejado, no. me he dejado. Fíjate que tengo el reloj en la mano. Eh, que <risa> lo he visto, lo he guardado hoy mismo. Me lo he dejado en casa. Quería, hacer, la quería hacer un vídeo y todo. Eh, pero la fotografía la mostramos ahora mismo, eh. Y el, el rey, el rey de las fotos desenfocadas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 No, pero sí En todo caso la calle Pero digo Cuando se abra la ventana Bueno Mal. No, no, no no, lo estás arreglando, ¿eh? No lo estás arreglando. Pero, no, bueno. pero si todo lo decía para darte paso paso la noticia. <risa> ya, ya, ya es pues, de las moscas. pero moscas Pero yo no paso. sé, yo a mí no me invites a tu casa de momento. Vamos, eso ya <risa> lo dejamos ahí. Pues, eh, no te invito sí, porque es... tú vives en la provincia de Guadalajara, yo la de Madrid, y no puede haber contacto entre provincias, ¿eh? Por su... No, no, y es que estamos en distintas fases, totalmente. O sea, eso, que... eso. De, la claro. que de la que te has librado. Sí, sí, además que sí. Además que sí. Bueno,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 Ah, pero pe, pe, mira... No, pues porque, lo vamos a escuchar ahora, bien, ¿eh? No, bien, bien, bien, Es que tengo la sensación de que se había cortado de nuevo la conexión, ¿sabes? Y, no. y estaba ya blasfemando en, en Hebreo en Voz Baja. No, no, bueno, me, parece, me parece genial. Pero eh, digamos que hay algunos especialistas, como Stan, Stanner, eh, que otorga a las redes sociales la misma función...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 tienes eh, todo desde el botón de tu móvil, pero eh, esa necesidad espiritual sigue sin estar resuelta, de manera que la vuelcas hacia la tecnología habla ¿Qué? por ejemplo de, eh, es, eh, sí. que es lo que lo que está pasando un poquito ahora nos va a hablar eh, en este instante mi Ángel Ruiz de este asunto hasta aquí la tertulia zona cero en la rosa rosas ventos eh, con Josep y Josef, es que no tenemos tiempo, nos más, vemos eh, pronto no Hasta pronto. Juan José Sánchez Oro, Manuel Carvellal. Gracias. gracias.